¿Hola? ¿Hola? ¿Se mueve contigo? Zona, 69. zona 69 La música se mueve A los a Raúl. Raúl Fernández. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a la zona 69 Estamos en este segundo bloque del programa Ya sabes que cada domingo nos puedes escuchar entre las 4 y media y las 6 de la tarde Estamos aquí conectados También a cualquier hora y cualquier día que quieras Nos puedes escuchar a través de zonas69.net o descargarte los programas. Y estamos también conectados a través de Facebook, Twenty y Twitter para que nos cuentes lo que te apetece escuchar cada semana. En este bloque escucharemos temas como estos. ¡Mira! Me encantan los ritmos de este Cuba. También escucharemos temas como este de Elena. ¡Mira, mira! ¡Qué bueno! Ahora, ahora, el tema más fuerte. Powerplay. Este es un tema que llevo pinchando ya una semanita y la verdad es que me encanta. Alexa Remix en este tema De Alex Kenji, Starkillers Y Nadia Ali Esto se llama Pressure, muy bueno La Zona A los platos, A los platos. Raúl. No. Raúl Fernández Estás, Estás en la zona, en la zona. Do para ti. Take my hand and can with me. Let the music take us free. Like a bird, fly high to the most beautiful. Land. I'd be yours and you'll be mine. We'll get lost in a paradise. Hold me closer all night long to the Hoy nos hemos picado a mezclarte estos dos temas que nos gusta mucho Este Cuba, la música de Abel de Kids junto a Luis Ponce y Nalaya ¡Nos encanta esto! Y antes también sonaban temas como este Changi está en siniali en este presur, ya que nos encanta. Nos gusta mucho pinchar tal en la zona. un paseito por las redes sociales, por ejemplo por el Twenty, por nuestros perfiles de Twenty, para ver qué nos está contando la gente, ya sabes que nos puedes dejar ahí tus comentarios y cada semana los leemos por ejemplo José Manuel dice, musicote, gracias amigo por estar ahí conectado, gracias por escuchar también nos saludaba David Vázquez en directo en nuestro live show, ya sabes de lunes a miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde estamos en directo y nos puedes contar lo que quieras también Iván Cuevas también nos pegaba un saludote a través de uno de nuestros perfiles de 20, Ya sabes que me puedes agregar Raúl Fernández, me buscas en 20 y ahí estamos conectados Por ejemplo, José Alberto en la página oficial 20com barra zona 69 Nos dejaba unos vídeos, gracias amigote por dejarnos esos vídeos Y también Adrián Galán eh, nos deja un comentario donde nos dice ¡Eres un máquina! ¡Gracias amigo, gracias! Que bueno, que visto que lindo, paris latino, que bueno, que visto que lindo, país latino, tanto de mover, tanto de los tanto le mover, tanto de los saber, que lindo, que bueno que estoy lindo, que bueno que esto va lindo, que bueno que esto va lindo, I wanna try to be look I wanna try to be cool. I wanna try just to be a bit fun, okay? We have no regrets. We just don't care tonight. We do what we want to do. And we go our own way.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 Se mandala, bailamos aquí en la zona 69. ¡Malé Oh, malé mandala, malé mandala. Malé mandala. mandala. Me encanta esto, es la música de estos fly project. Este mandará me gusta, me gusta este proyecto. Y la verdad es que me gusta el tema. Es uno de mis favoritos, sin duda alguna. Antes también sonaba ese pedazo de sesión aquí en la zona de Dani Solís. Ya sabes que si tú tienes una sesión y quieres que suene la zona 6.9, lo tienes muy fácil. Simplemente nos tienes que enviar un correo a contacta, arroba la musicasemue.net. Contacta, arroba la se mueve punto net. Nos envías tu enlace descarga y es muy fácil tu sesión puede sonar en la zona 69 y si no suena es porque tú no quieres también si tienes alguna producción algún remix eh, cositas que hagas tú en tu casa y quieres eh, que suenen aquí en la zona quieres tener la oportunidad de sonar aquí en la zona 69 pues nos envías tus temas tus remixes enlaces de descarga siempre a contacta arroba la música se mueve punto net un vistazo al twenty por ejemplo Gorka skate dice hola saludos Raúl me encanta la zona gracias gracias amigos estar por ahí por estar ahí conectado en la zona 69 por ejemplo Johnny Da silva dice buena raúl esta página es la hostia cuídate gente que se conecta a nuestra página oficial en 20 y nos deja sus saludos por ejemplo hay que saludar a tu socio Moreno, a José, a la Madrid a Andreita, también a Alex S, a Kevin David a Dani Solís, a Fernando a Mario Cases y a Kevin Gómez todos ellos están ya conectadísimos a nuestra página oficial, ya sabes te metes en 20 y buscas Zona69 con número Zona69 en 20. también nos puedes buscar en Facebook y te agregas a nuestras páginas oficiales Me apetece, me apetece a mí escuchar ahora el tema de David Guetta Es muy bueno este When the Girls at Muy bueno Estás en la zona Shorty is never too much. Give me doing too much. Sending the one of me, I can handle that love. Birals in my reach, we can all get buzz. Holla, cause I'm feeding whatever, there's no rush. So many boys in here, where do I be good? I see this one, I'm about to go. Since two years ago already 69 Estás en la zona Con esto nos vamos despidiendo. Esto es go, la música de Natalia. Go, go, whatever it go. Go. Go, go, go, Ha sido todo, hacer estar contigo, acompañándote en estos 90 minutos de música con temazos aquí en la zona 69. Ya sabes que nos tienes a través de Global House Radio en directo Del lunes a miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde Si te pierdes algo, eh, la música se mueve a, arriba en la pestañita de audios Tienes los podcasts eh, para bajártelos, sí, sí, para llevarnos a la playa y todo Que eh. no te falta el musicón en este verano con la zona 6-9 Por mi parte esto ha sido todo Un placer saludarte Raúl Fernández La semana que viene mucho más aquí en Zona 69 Sé feliz y pásalo bien Un saludo, adiós Ah, por cierto, te quedas con Elena 69. La Música se Mueve Producido por Raúl Fernández www.lamusicasemueve.net